En esta mañana hermosa de este, de este día sábado 14 de agosto del 2010, día en que celebramos a San Maximiliano Kolbe, nos encontramos en la casa de la familia de Chiquitunga, más precisamente con la hermana de ella nosotros cariñosamente la conocemos como chiquitunga como lo conoce eh, todo el mundo porque su papá así lo había bautizado cariñosamente eh, pero es ella la venerable María Felicia de Jesús Sacramentado y qué es lo que nos trae en esta mañana a este hogar en principio aquello que en abril El 28 de abril vinimos a pedir por la vida de Olga Mariela Sánchez. Ella, estudiante de Locución Nacional de Formosa. Había sufrido un accidente donde corría serios riesgos su vida por las múltiples fra fra fracturas que había tenido, junto con sus dos pequeñas. Un accidente donde una camioneta había chocado en la moto. Pero no me voy a hacer muy extensiva, sino que voy a estar dialogando con quién es la protagonista en estos momentos. Buenos días, Mariela. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien para www.radios.com.ar, página católica del Obispado de la provincia de Formosa. Bueno, vamos a contarles a los internautas este momento que estamos viviendo con vos y qué es lo que había acontecido en aquella oportunidad. Bueno, lo que yo puedo recordar es que un 18 de abril... Salgo a disfrutar con mis dos nenas, eh, iba a la casa de mi madre a tomar un tereré, era una siesta, tres y media. Salgo con las nenas, en mi moto salgo y de golpe no me acuerdo más nada, porque un día abro los ojos y me encuentro con que pasó un mes y que yo estaba en, en terapia, con fracturas en la cabeza, fractura en la clavícula, fractura en la pierna expuesta, doble fractura de pelvis y falla múltiple de órganos eso es lo que me contaron que me pasó y es lo que yo puedo ver ahora las la secuelas que sufre mi cuerpo ¿no? a su vez eh, transportaba también a tus dos nenas cómo fue eso también Sí, llevaba a mis dos nenas Aldana y a Ivonne Aldana bueno se peló toda la panza tiene unas cicatrices en la panza ahora El, también cicatrices en los brazos Y a Ivonne que tuvo una, eh, una fisura en el tobillo, gracias a Dios que solo eso, ¿no? la peor parte me la había llevado yo. Bien, para Gloria de Dios este 14 de agosto y a esta hora de la mañana donde nos encontramos en la casa de Amarú, cariñosamente nosotros también ya nos consideramos parte de la familia de ella, Vamos a recordar un poquito a Marú este día en que ya se cumplía los 50 años del fallecimiento de María Felicia y hacía una semana precisamente de que su santidad, Benedicto XVI, la había considerado ya a ella, ¿no?, por los múltiples este, eh, cuerpos que se ha presentado para ser venerable. Entonces vamos a recordar un poquito porque a través de este itinerario que realizábamos esta mañana muy tempranito le íbamos contando en secuencia a Mariela para que vaya recordando qué acontecía ese día. Y bueno, eh, el día de 28 de abril del 2009 celebramos los 50 años de, de la muerte de la, de la chiquitunga, como diría ella, en realidad no fue su día de muerte sino su día de nacimiento y eh, verdaderamente fue un acontecimiento muy grande ni nosotros creo que nos sobrepasó todas las expectativas en, esperábamos con, con mucha ilusión 1200 personas y eso pasó a 3000 y si no es más eh, eh, personas y entre ellas estaba también la delegación de Formosa en la que se acerca este, Ana A hacerme también un interview y, y este entonces eh, ahí también me comenta de por qué ellas venían a ese día aparte de, de venir por la chiquitunga y sobre todo para pedir por por tu salud verdad y, y bueno eh, como decía este yo creo que a nosotros como hermanos hermanos carnales y somos muy de la tierra nosotros Verdaderamente nos cuesta todavía asumir esto que nos está pasando. Es un regalo de Dios inmenso, es, eh, no sé, es una cosa de decir, Dios mío, nosotros vivimos con esta persona. ¿verdad? porque de, de un lado o de otro siempre nos están contando de gracias y, y chiquitunga me hizo tal cosa y chiquitunga me escucha y chiquitunga esto chiquitunga. a las hermanas no es que le escucha tanto creo que no nos estamos portando tan bien me parece que tenemos que hacer mejor los deberes y bueno solamente decirle gracias porque verdaderamente creo que ustedes ustedes, no los hermanos como digo yo Ustedes son los que le están llevando a, la, a los altares a ella. Eh, Amaru, vamos a presentarles también a los internautas, vamos a dialogar y le vamos a dejar a esta persona que se presente. <risa> Yo soy Magalí, soy la sexta de las hermanas. Eh, para mí la chiquitunga fue un poco mi mamá. Eh, dormí con ella desde los seis meses hasta el día que me casé. Así es que la conozco mucho, anduve mucho con ella. Este, para mí, como le venía diciendo a la, a la Amaru, es una, es una sorpresa y eh, eh, verla a toda esa gente, incluso los 28, con qué devoción vienen junto a ella, con qué fe, eh, me, me, me, pone, me emociona a tal punto de que ni siquiera me voy yo a acercar. Y las veces que le pido algo a la chiquituna, le digo yo, no, no me hagas caso a mí. Hacele caso a esa gente que viene con tanta fe junto a vos. Por favor. Porque me parece que es, como es mía, como es, es como si fuera mi mimi. Mi. No sé, no, no la considero una cosa, este, fuera de serie. Es mi hermana, entonces yo quiero darles todo a ustedes lo que es ella. Este... Creo que ustedes se merecen y aparte de eso, eh, tantas cosas puedo decir de la chiquitunga y tampoco mucho porque era mi hermana con quien yo jugaba, con quien yo eh, dormía, con quien yo comía. Eh, no sé, es fuerte. Para nosotros es muy fuerte lo, lo, lo que nos pasa, ¿verdad? Y no ¿Y sé eso? qué si sí, eso. <risas> sí. Bien. Así, de esta manera, y estando ya en familia, le comentamos que pertenecemos al segundo año de la carrera de locución nacional. Nos estamos preparando algunos para lo que hace en cada una de sus especificidades. Quien les hace el reportaje llega a este lugar acompañada precisamente por una gran experiencia con ella, porque en el primer año me habían entregado la hermana Adelaida, que está en catedral, me había entregado esto que hace al boletín y las estampas de María Felicia. Entonces ella, muy devota de María Felicia, hace y nos pide a nosotros de que hagamos hacerle misa y periódicamente solicitándole a través de su oración lo que querramos. Llegó el día de la interpretación que debíamos realizar en grupo o individualmente dentro de lo que hace a la materia, expresión corporal. Para esto había venido anticipadamente en el primer viaje y llevé el CD que estamos escuchando con las músicas de fondo. Llego a la Sagrada Eucaristía y según lo relata en el libro del historial de ella, llego delante del Santísimo y le digo, María Felicia, enséñame, enséñame cómo tengo que bailar en la expresión corporal y enséñame qué tengo que hacer con mis compañeros, para que crean que la Sagrada Eucaristía, en la Sagrada Eucaristía está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Demostrame con hechos reales y concretos cómo vos te postraba delante del Señor, ya que estoy tan enamorada de tu historia, porque tu historia es la historia personal de muchas del Paraguay y nosotros desde Formosa porque nos une el río Paraguay. No nos separa, nos une. Ella, en mi trabajo, porque ella bien lo explica, cómo catequizaba a sus alumnos, con dibujos, y ella muy picaronamente, en mi trabajo, con los folletos, con papeles descartables, que había en ese lugar, me enseñó y yo le fui haciendo las figuras. Dix llega el día y dice la profesora, bueno, tienen que presentar el material y tienen que presentar de esta manera. Le presento, cada uno de los que estamos acá de nuestros compañeros recuerdan que debíamos presentar una coreografía le expreso esa coreografía delante de mis compañeros porque es primeramente delante y después de manera individual y la profesora me corrige en algunas cosas que ella consideraba que tenía que tener una, un perfil mejor para un final para esto se sucedía el tiempo y ya llegaba el tema y el día en que debíamos rendir todos expresión corporal un trabajo final. Era tanto el amor y la gracia que derramó María Felicia, tanto en los profesores como en los alumnos, que se quedó ella asombrada y ese día pudo decirnos, nunca he puesto tantos 10 en, en 30 años de en 30 años. servicio, y es la primera vez. Entonces, todos los alumnos sacamos 10 en expresión corporal. Bien, eso es lo que, eh, lo que a mí respecta. Para esto aconteció lo de abril, lo del 28 de abril. En esa oportunidad le venía relatando a Mariela para que ella tomara ya entrando en esto de que durante la consagración con tanto amor y con tanta fe le pedimos juntos todos por la vida de Mariela y por la de su hijita no, si, no sin antes acordarnos de todos los de allá entonces la palabra del Señor era esto no dude. no dudes Y entonces acá le voy a dar nuevamente la palabra a Mariela para que después se expresen todo lo que estamos aquí. Entonces Mariela, con esta experiencia que te cuentan las hermanas de María Felicia de Jesús Sacramentado, hoy que estamos compartiendo esta mesa con este rico desayuno en la casa con sus hermanas, tú tu palabra, tu aliento, todo lo que vos quieras expresarlo, a quienes a través de, de tus palabras van a recibir las gracias y la comunión espiritual con María Felicia de Jesús Sacramental. Y la verdad que es así. Yo estuve en una etapa de mi vida en que estuve un poco alejada de, de Dios, de, de, de creer en algo, hasta que me, tu, me tuvieron que pasar varias cosas para que yo reaccione y diga así. Dios existe, los milagros existen y aquí estoy yo para contarlo ¿no? y también agradecer a mis compañeras las cosas que hicieron por mí mis compañeros que están aquí presentes no todos pueden estar hoy pero es, estamos y agradecerle por, por venir a, a invocarle a la chiquitunga, pedirle por mí y que hoy yo también pueda estar acá y dar gracias por eso Bien Mariela nosotros eh, no sentimos nada porque somos nada solamente somos utilizados como instrumento en aquella oportunidad estaba mi compañera de trabajo, Marta así que le voy a pasar el micrófono a Marta bueno, eh, buenos días para todos con gran alegría yo siempre esperaba un momento para expresar todo lo que hizo a quien yo la llamo amiga Porque yo para mí, eh, María Felicia Chiquitunga es mi amiga, porque así la llamé desde el primer instante cuando la conocí. Porque yo a ella la conocí un día 29 de marzo de 2009, cuando este, a mí me habían declarado, me habían este, descubierto que yo tenía diabetes. Esa diabetes a mí me trajo, al comenzar a tomar los remedios, una hemorragia. Yo hacía ya más de 20 días que estaba con una hemorragia y estaba acostada. Entonces un día prendo la televisión y estaba eh, Monseñor Cuquejo celebrando la misa justamente de la iglesia en donde estuvimos hoy. Y él, él empezó a contar la historia y ya era una preparación para que ese año, el 28 de abril, se celebrara los 50 años. Entonces yo en ese momento lo único que dije, chiquitunga, si sos mi amiga, por favor, por favor, que se corte esto exactamente desde el momento en que pedí y que terminó la misa a las dos horas a mí se me cortó la hemorragia hasta hoy día yo lo primero que hice es venir ya para el mes de abril eh, que yo me enteré que vino el obispo bueno yo ya le mandé las intenciones pero en mayo yo ya vine por primera vez con el primer contingente a conocer a Chiquitunga a conocer la iglesia No, no conocíamos nada, nosotros llegamos Yo llegué con la gente sin saber nada Y bueno, y de, para aquel momento Todos los meses to, Uno o dos meses no hemos venido de mucho calor Pero todos los meses que podemos Venimos con el contingente Tal así que ustedes habrán visto En la agenda de 2010 La delegación de Formosa está Al iniciar el mes de octubre Está la delegación de Formosa Junto con otras delegaciones que vinieron Yo para quien me escucha ¿Qué le puedo decir de Chiquitunga? Ojalá que toda la podamos imitar en su acción con los jóvenes que tanto necesitan. Pero más que eso, como una cosa exterior, es su alegría, su sonrisa. ¿Cuánta falta nos hace a las familias, al, a nosotros mismos ya que tenemos una edad, este, ya que creemos estar muy cansados de sonreír? Pidámosle que ella nos regale esa sonrisa, a través de la sonrisa nos va a, dar, nos va a producir después el servicio. Y preguntémosle en qué quiere que le sirvamos con alegría y con sonrisa. Hay mucha gente que necesita nuestra sonrisa. Tratemos de imitarla a ella, ella era muy alegre, muy alegre. Y bueno, que la imitemos en eso y en su entrega espiritual. A mí me llega mucho y hace poco tuvimos un retiro con, la, con los chicos de confirmación, Y yo para el lema de ese retiro puse algo que ella decía, qué bien se está Jesús cuando se está contigo. Y que esa sea nuestra oración de todas las mañanas de poder decirle como chiquitunga, qué bien se está Jesús contigo, que ese bien se está cuando se está contigo. Que así sea. Que así sea Marta y vamos transcurriendo un poquito porque le tenemos que que al contar a Mariela que no solamente éramos nosotros, sino que varios integrantes. Entre ellos está Catalina. Y Catalina experimentó ese día, Mariela, algo que solamente ella lo puede explicar. Y que hoy Catalina tiene una vida diferente. Buenos días, yo me llamo Catalina. Eh... La primera vez que Ana me dio el folleto y la estampita, no le di importancia para nada. Agarré y le dije a mi hija, poneme arriba la tele y nadie me toca esto. Una noche estuve tan triste, parecía, no podía dormir y me levanté y busqué mi estampita y mi folleto. Me puse, y leí todo, hasta las 5 de la mañana. De ahí me dormí tranquila y feliz hasta las 11 menos cuarto, que se fue, mi hija me despertó. Mamá, ¿por qué no te levanta? ya me despierto, ahí me levanté, me bañé y le digo, qué feliz estoy hija hoy ¿por qué mamá? me dijo te acuerdas que ayer estuve tan triste, le digo, y todo el día lloré porque había sido muy poquito tiempo eh, que mi marido falleció, después no falleció mi hermana y le digo, yo estoy feliz hija, ¿y por qué mamá? anoche me levanté y le digo, y agarré el librito de Chiquitunga que te acuerdas que me trajo Ana María, le digo, y me, ustedes me dejaron arriba al televisor porque yo le pedí que me dejan ahí Y no sé, Leo, tengo una alegría tan grande y a alguien le tengo como mi santa protectora. Yo estoy triste y agarro porque tengo mi pieza arriba, mi cómoda, tengo ahí su estampita y su folleto. Me levanto y leo. Cinco minutos yo estoy adentro y de salgo afuera, como si fuera que yo tengo una alegría total, una paz tengo. Y le decía yo a ella, ¿cuándo chiquitumbre voy a llegar a Asunción? ¿Cómo quiero llegar a donde vos estás, Leo? Pero no sé cómo. Una tarrecita, no sé qué era, que se fue, una tardecita era, se fue a Ana María y me dijo, ¿qué Asunción, gata, en la iglesia de Chiquitunga? Ay, ¿cómo se me abrió mi corazón? Y sí, le dije, yo no tenía un peso. Y le dije a ella, yo no tengo un peso, Ana, para irme. Me dice ella, no te haga problema, yo te pago el pasaje, porque ya tengo ese pasaje reservado. Llegó mi hijo a la noche y le dijo, hijo, le digo, me voy a ir con Ana María en Asunción. Y me dice, él, ¿a dónde, mamá? A Chiquitunga, le digo. Me dice, ¿cuántos pesos necesita? Lo que vos tengas, le digo. Se fue mi hijo y me trajo. Esa misma noche fue a, a su patrón y le pidió 300 pesos. En el toque el patrón se levantó a las 12 de la noche, él atendió y le dio sus 300 pesos. Y al otro día para la una vinimos a Ana, y aquí vinimos con la señora. Pero, tengo una alegría, le digo, una alegría. Y esta vuelta se fue Ana y me invitó. Pero ni Jesús me dice, sí, le dije lo don. Porque yo ya tenía, tengo guardado porque ella me dijo el otro día, en julio vamos a ir a Asunción, me dijo, yo ya tenía guardado ya mi plata, cobré mi aguinaldo todo y yo ya tenía ya mi plata guardado, ¿eh? Nadie no sabía. Anoche me dice mi hijo, antes de noche me dijo, mamá te vas a Asunción, ¿sí? Y él me trajo otra vez la plata. Ahí tenés mamá para tu pasaje y acá tenés para tu gasto. Ya te digo, ya no sé, un, un milagro que ella me hace. Porque la tengo una infinita fe, fe enorme. Gloria a ti, Señor. Para mí es todo chiquitumbre, le digo. Todo. No sé. Primero como le dije, no le dio importancia. Pero después sí se ve que era el día que ella quería que yo me leía y... Ajá. Sí. Y de ahí. Bien. Gloria a Dios, Catalina, porque podés contar al igual que Marta, ¿no? esta experiencia, esta vivencia que hemos compartido ese 28 de abril donde se derramó la gracia impresionante con Monseñor Cuquejo y todos los demás sacerdotes. Y bueno, y vamos a ir compartiendo esta vez ya con los locutores nacionales. ¿Qué pasaba por la cabeza de Robert cuando sabía de Mariela? ¿Cómo estás, Robert? Buen día, Ana. Y bueno, todavía nos acordamos todos nosotros cuando... ...ese domingo a la noche nos enteramos que Mariela había sufrido un accidente. Sabíamos que ella estaba muy grave y que no sabía... ...que el doctor y si iba a tener una posibilidad de recuperarse. Prácticamente ella estaba entre la vida y la muerte, una vez en el curso nos propusimos todos, ¿se acuerda Ana? Que cuando maría Mariela se, se recomponga y vamos a venir para estos lados. Y así fue hoy, es increíble verle a Mariela caminar como, como si fuera que, que tiene una ampolla en el talón, digamos, y estar de, muy grave en ese entonces, prácticamente un mes, en coma y verla con nosotros riendo, eh, yéndose a clases, es increíble todo. Y contale, Mariela, ¿cómo van las notas en este segundo año, en este primer parcial? Excelente. Gracias a ustedes porque no me dejaron que, que afloje un, un rato, un momento. Y rendí todas las materias, están todas las materias adentro, ya falta poquito. Estoy muy contenta por eso. Claro que sí. Las mejores notas que tiene Mariela, las mejores notas, es la mejor de todas las, las, las futuras, dicen algunos, pero nosotros ya nos consideramos, es Mariela. Por eso, más agradecidos todavía, porque estimamos que de esa manera el Señor se manifiesta en ella. Y acá, por supuesto, hay otras compañeras. ¿Qué viviste, María Guillermina, ese día? Bueno, eh, yo creo que a mí me emociona un montón. Y yo creo que lo que dice en ella, chiquituga, nos revolvió la sonrisa. Porque yo pensé que Mariela se iba a morir. Y claro que sí. Cuando, cuando vos dijiste que le venías a prometer a ella, lo único que le dije, chiquituga, no la lleves. Déjala porque tiene tres hijos. Tiene su esposo porque yo perdí a mi papá cuando tenía 12 años y eso sé lo difícil que es vivir sin papá y no me imagino sin mamá entonces yo lo que más pensaba era en su familia entonces eso fue lo único que le dije Chiquitunga, no la lleves por favor no la lleves y creo que eso hoy nos devolvió la sonrisa a nosotros porque Dios nos eligió a, a los 16 que estamos, de 30 que éramos Él dijo que nosotros 16 íbamos a llegar y nos queremos un montón, somos un grupo muy unido, nos ayudamos entre todos y nos reímos todo el tiempo. Y eso se lo quiero agradecer. Y Ajá. bueno, y gracias a Ana María y, y gracias también a lo que a Mariela le pasó, nosotros llegamos hoy acá. Jamás, nunca pensé que podía estar en este lugar. Muchas gracias, chiquitunga. Y bueno, así cada uno... Audiencia, no podemos dejar de callar lo que hemos visto y oído. Y bueno, estas son las expresiones y las manifestaciones. Y acá hay una personita que todo el tiempo vive con la alegría de chiquitunga, ¿no? Y es Fabio. Pero Fabio, en ese momento algo sentiste también porque no estaba aquí en vos. Eh, Cada momento le gastaba y le cargaba. Contanos, Fabio. Bueno, buenos días, eh, Ana María. Bueno, realmente una experiencia que, que la vivimos todos, eh, el grupo completo. Eh, realmente estaba bastante complicada la situación de, de Mariela en ese momento. Y bueno, yo creo que el grupo se mantuvo unido como hasta ahora. Y gracias a la unidad que tenemos, eh, estamos en este lugar, en este lugar precioso, donde... Tenemos la oportunidad de conocer eh, a la Chiquitunga, su familia, su vida, toda su historia y a partir de este momento relacionarnos más con lo que es la Chiquitunga. Por ahí hay gente que todavía eh, no conoce y realmente es un testimonio muy hermoso que deberían conocer, que, debía, que deberían interesarse. Realmente una experiencia muy maravillosa y yo creo que no va a ser la primera ni la última vez que vengamos a Asunción. Y audiencia de www.radios.com.ar, página católica del Obispado de la provincia de Formosa, le comentamos que Fabio, alumno del segundo año de la carrera de locución nacional, él se destaca por ser el alumno positivo, el alumno de la sonrisa y de la gracia justamente con... Eh, también acá con eh, el otro compañero que le antecedía recién, que es Robert. Viven sonriéndose, viven gastándose, pero sana y divertidamente. Y Fabio es positivo, dice Fabio, yo voy a ser el mejor de los locutores y voy a ganarle a todos y a cada uno. Eso es precisamente lo que Chiquitunga quería siempre... ...porque ella vivaste feliz y alegre... Eh, ...y motivaba a todos y a cada uno de sus alumnos... ...y especialmente a la juventud... ...por ello, eh, Fabio... Eh, ...me alegra ese posit positivismo que tenés... ...y que nos hace a nosotros abajarnos cada vez más... ...para que eh, ella sea conocida como vos decía, en esa gran dimensión que todavía nadie lo conoce. Sí, la verdad que sí, nosotros tenemos que comenzar a ser los impulsores de, de este conocimiento, ya que nosotros tenemos la experiencia, ya la conocemos, sabemos el milagro que realiza y seguir difundiendo su palabra, lo que a ella le gustaría. Así es. Y claro, vos eh, sos uno de los impulsores porque de primer momento insistía, insistía, ¿Cuándo vamos a irnos a Asunción? ¿Cuándo vamos a irnos a Asunción? ¿Cuándo vamos a ir a María de los Milagros de Cácupe? Continuamos y le decimos eh, a Liliana entonces que ella dé sus saludos, ¿no? Sí, buenos días a todos En una mañana, como dice, tan en familia creo que estamos todos cómodos hablando de la misma persona que está haciendo su milagrito Yo la conocí el año pasado, cuando recién empezaba este curso, por esas casualidades teníamos que hacer un trabajo práctico y llevé, como dice, una, una gran sorpresa. Llego a la casa de Ana María y me encontré con unos recibimientos que ni se imagina, desde la bendición del Papa hasta Chiquitunga que se sentó conmigo a la mesa a estudiar. Desde esa vez nos habíamos puesto... El, como un común acuerdo de empezar a orar por todo el grupo. Y es así que los 16 hoy estamos. Aparte de, como dice, que nos unió malo de Mariela, aparte, como dice, hay chicos que por ahí se ríen, y no sé si ella también está haciendo su picardía en esas personas. Y así también, en una medallita, llegó este año a cada uno de nosotros. Y hoy acá, feliz, contenta, y yo le digo un milagro, porque yo no iba a venir y fueron los primeros que me dijeron, vamos, si vos no vas, yo no voy. Bueno, yo no voy porque no tengo plata, como decía Kaida. Y es más, anoche me dieron los 100 pesos y vine sin documento. <risa> ella quería, por eso cuando decía, ¿qué va a ser? Que...? No, le digo, ella quiso que yo venga, así que yo paso. Yo creo que hoy estuve tranquila, veníamos tomando mate. Entraba un poquito de frío atrás, pero no importa, veníamos todos apretaditos atrás. Y yo, tranquila. Y acá estoy. <risa> Continuamos entonces de esta manera, Liliana. Vamos a eh, seguir un poquito este tema del documento porque fue una... Una picardía, porque en realidad te escondió tu documento, pero ya lo encontraste. El documento real es la bendición del Señor. Sí. Llegar en ese preciso momento donde el salmo en esta mañana, porque le contamos a la audiencia que llegamos ya en el momento del, del salmo, salmo a la misa. ¿sí? Ese es el documento que estaba faltando para Liliana, ¿no es así? Es el mejor documento, el que me deja entrar a todos lados, igual que la fe. No sé si... Por ahí yo no, nunca dudé, porque desde el primer día cuando llegamos al hospital, ese día que Juan me decía, no, no le dan vida. Le digo, tranquilo, todo depende de Dios, tu fe y la de ella. María la tiene polenta. Y la última palabra tiene allá arriba y no la va a llevar. Mi fe no dudó desde el primer momento. Claro... Es así como ella lo relata, y nosotros unidos en oración, con misa, sacrificios, oraciones, como ella siempre pide. Y acá hay una persona que lleva por nombre Tranquilina para la audiencia, pero Tranquilina no es tan Tranquilina, no, vive en oración, sacrificio y penitencia, y ella es de caritas Formosa. Buenos días, tranquilina. Buenos días para todo y estoy muy contenta que estoy a mi querido tierra paraguaya y esta buena gente. Yo nunca dudo a a esta hermanita chinitunga porque siempre yo digo que las veces que yo vengo a CUP la llevo y reparto los papelitos de ahí siempre que me da, este, estoy muy contenta por este viaje porque no es que me sentía tan bien pero yo le pedí a ella que yo quiero venir y siempre estoy hablando con ella Y por la gracia de Dios y que ella interceda por nosotros siempre, sale todo bien a mi hijo, su trabajo, momentos difíciles, que hace poco se rindió también la última materia, que está ya con Nado, con Padre Luis Canesín, entonces le salió tanto, le pedía a ella, y bueno, este, salió, sacó nueve porque tenía un miedo, no sé por qué. Y bueno, este, yo le doy gracias a Dios y a la Virgen Cacupea, a Chitunga, que estoy aquí, y le doy gracias, y gracias, y gracias, y amén. Amén. Y vamos a contarles a la audiencia tranquilina de que vos tenés un apostolado. Contale a la audiencia. Bueno, yo soy ministro de Eucaristía. Este, hago servicio, le llevo a siete personas este, a su domicilio, la Eucaristía. Y tengo dos veces este, Adoración al Santísimo. La misa tengo cuatro veces a la semana. Y aparte de eso, estoy en Carita hace 21 años, que le atiendo a la gente más pobre, toda clase de personas que se presentan distintas dificultades que viene al hospital, gente que no tiene ropa, gente que no tiene alimento, que tiene que viajar, todo eso dentro de nuestra posibilidad, a todos les ayudamos, les acompañamos, trabajamos en par en par con las personas que estamos trabajando, la comisión de carita, Nuestra Señora del Carmen, y bueno, está nuestro sacerdota también con nosotros, que muchos problemas... Eh, económico y enfermedades también solucionamos por la gracia de dios y bueno hasta que dios diga basta hace un mes que cumplí 70 años y bueno hasta que él diga basta amén y acá también eh, hay una persona hay una personita de que tuvo mucho que ver en aquel día y ella es también ministro de la eucaristía Y se llama Delfina. Buenos días, Delfina. Buenos días. Estamos recordando aquel día en que Mariela había tenido el accidente, te habías enterado de que sus hijas estaban en el hospital de la madre y el niño. ¿Y qué, qué pasó? Contanos, Delfina. Eh, en realidad no la pude asistir a, a las niñas en ese momento porque había surgido una desgracia en mi familia y eh, tuve que via a viajar a, a mi pueblo. Y entonces pedí a, a mi hermana de la pastora de la salud para que lo asista y inmediatamente se fueron a, a esa misma mañana y, y la acompañó en todo momento. Eh, Los de la pastoral de la salud. En los días sucesivos, ¿qué había acontecido? ¿Las viste a la nena o te contaron que ya habían salido? No, me contaron porque eh, yo tuve que quedar mucho tiempo en mi pueblo eh, acompañando a mi familia, eh, pero eh, asistiéndolo en la misa, en la oración. Eh, soy custodia del Santísimo y a través de de todo el grupo, de todos, eh, me acompañaba en oración y en este día ¿qué te inspira este lugar santo? porque desde que llegaste estás llorando eh, porque fue una sorpresa eh, Yo me estaba quejando mucho con el Señor porque eh, todo el grupo del Santísimo se fueron a Salta, donde está la... Eh, sí, Nuestra Señora del, del Cerro. Del Cerro, y yo no pude ir, entonces le decía al Señor, eh, y no hay nada para mí, le decía. Eh, ellos venían y contaban todas sus experiencias, sus testimonios, y yo lloraba a la par de ellos. Y yo quería vivir también ese momento y no podía ir y ahora tenían programado ir nuevamente y tampoco podía ir, entonces yo ya adelantadamente me, le estaba chillando al Señor, que yo quería vivir ese momento, no hay nada para mí, decía, llevando una semana así, eh, le encuentro a Ana María, y, y ella me tenía esta sorpresa. Eh. <risa> La sorpresa te la tuvo Chiquitunga que te estaba llamando yo, sin un simple instrumento nada más, gracias Delfi. Y bueno, vamos a continuar con esta parte del relato porque ninguno se tiene que quedar con esta experiencia muy bonita. Buenos días y les saludamos a la audiencia que por www.radios.com.ar lo van a estar sintonizando, va a poder descargar y regrabar todas estas experiencias. Hola, buenos días. Mi nombre es Clara. En realidad esta es la segunda vez que, que visito el, el lugar donde está Chiquitunga. La primera vez fue una casualidad porque vine a, a visitar a la Virgen de Cacupé y en compañía de mi cuñada y me llevó a conocer ese lugar, y en realidad esta es un, eh, es un momento de, de empezar a conocerla más que nada. No, no, no tengo grandes experiencias todavía, pero eh, yo creo que uno deposita siempre más en la experiencia de los demás, y, en, y más ahora que me tocó esto, por ejemplo, que fue una casualidad, porque... Anoche, a las 11 de la noche me, me invitaron, así es que venir y encontrarme con esto de, de, de poder vivenciar un milagro de ella, la verdad que es fuerte, es fuerte. Y más allá de que a veces uno no quiere pasar un, un momento malo como para recurrir a que te, te produzcan un milagro, eh, debe ser bastante lindo, hermoso como ellos lo vivencian eh, y, y contagioso a su vez eh, toda esa maravilla que, que produce así es que eh, tal vez más adelante pueda contar experiencias vividas también pero el, el solo hecho de, de, de participar de él eh, es contagioso y, y, y agradecer eh, Por, por todos que de alguna de una u otra manera eh, eh, encuentran esos milagros que es una maravilla y más por intercesión de la chiquitunga. Muchísimas gracias, claro que el Señor tiene su tiempo, su espacio y ella no se deja ganar en generosidad porque es muy chicharachera, muy vivísima, se esconde por todas partes y hasta nos hace perder algunas cosas. Y vamos a continuar porque le queremos preguntar a esta señorita que ya les va a estar saludando, que ella también es una motoquera. ¿no? Buen día, sí, este, mi nombre es Rosita, estoy sirviendo en Catedral Estoy en grupo de niños, estoy aprendiendo. Realmente eh, cuando hablaban de la alegría de Chiquitunga, o sea hoy yo eh, me familiarizo con el nombre Chiquitunga porque ayer cuando me preguntaban no sabía cómo se llamaba. <risa> Entonces hoy este, puedo decirle a mis hermanos que escuchan esta eh, transmisión que realmente eh, lo primero que le voy a pedir a ella es alegría porque por ahí me cuesta mucho transmitir alegría y si yo estoy con un grupo de niños lo que más tengo que transmitir es alegría entonces eh, lo primero que ella ya me tiene que escuchar de, a partir de hoy es darme ale mucha alegría para trabajar con los niños y bueno, eh, yo también estoy eh, no tengo experiencia en, no te, no, todavía no viví ninguna, este, ningún milagro pero lo importante es lo más importante es que hoy estoy acá y que voy a poder transmitir a mis otros hermanos este, llevarle la estampita de ella para que le conozcan para que ella sea conocida para que realmente eh, seguramente mis hermanas por internet van a escuchar esta transmisión seguramente y ellos van a saber que hoy estoy acá en Asunción, es la primera vez que vengo y me alegra muchísimo estar compartiendo hoy aquí en este lugar y lo que más Me, me alegra es conocerle a las hermanas porque yo pensé que ya no existía ningún familiar <risa> pensé que, eh, no sé eh, la verdad para mí es una alegría inmensa y yo no me canso, o sea no quiero ser tan curiosa, mirarla tanto, pero bueno eh, es una alegría inmensa para mí y la verdad que toda la bendición para las hermanas de ella Y qué bueno que chiquitunga, bueno, se ponga las pilas y le escuche también a las hermanas. <risa> claro que sí. Bueno, y hay un, un señor que tan amorosamente eh, ha venido conduciendo el vehículo. Y eh, entonces, eh, a este señor no lo podemos dejar de lado entonces, María Felicia de Jesús sacramentado, te pedimos por nuestro hermano, el chofer para que vos se le mueva la lengua y entonces él pueda decir algunas cositas no buenos días buenos días Ana María, bueno, yo realmente soy una persona que no creo en nada y estoy muy sorprendido por todos los testimonios que he oído, <coughs> así que Este, pienso que por ahí en otro viaje que venga ya voy a tener el mío también claro que sí, porque ella es así primero es como que se esconde ¿sí? y después ya aparece en tu vida como apareció en nuestras vidas y nosotros desde muy temprano desde que se inició esta campaña para que este, nos trajeran a los eh, locutores de segundo año estábamos ya en oración, sacrificio y penitencia junto con ella y pidiendo por tu mano, por tu salud, por el vehículo que ibas a conducir y por la carretera en que íbamos a transitar. Así es que eh, por todo eso ya nos, ya nos está bendiciendo. Bueno, me alegro mucho y este, espero que eh, se vuelva a repetir esta experiencia para que... Eh, todos estemos eh, beneficiados con lo que hace Chiquitunga, que yo nunca tampoco la escuché nombrar. Eh, y bueno, eh, le agradezco la confianza que han depositado en, en mi experiencia en manejar y espero regresar todo bien. Claro que sí, y ya el compromiso está realizado porque para fin de año lo tenemos pensado, venir todos juntos, ¿eh? porque por una u otras causas aquellos demás han quedado, pero están espiritualmente con nosotros. Así es que entonces vamos a ir finalizando esto que va a estar pasando triple W www.radios.com.ar Página católica de la Iglesia de Formosa Y bueno, Mariela, vamos a ir cerrando esto, esta experiencia vivida el día de hoy Así, la verdad que es una experiencia maravillosa El lugar donde ustedes vinieron a pedir por mí Yo todavía no puedo creerlo estoy, También estoy muy sorprendida con todas las cosas que pasaron hoy Y agradecida Bueno. <ríe> Gracias. Y en este lugar, en este lugar donde está su familia, las hermanas, ¿no? su, casa. su casa, porque hay otra hermana, ¿no es así, Amaru? Claro, y que también viven y estuvieron en aquella oportunidad del mes de abril cuando hemos venido a pedir por la salud de Mariela y que hoy le contamos a la audiencia de que Mariela ha entregado a las hermanas de clausura todo lo que hace referencia a su historia clínica y todos los pasos que fue sucediéndole después del accidente. Así es que, la, para cerrar este encuentro, Amaru, muchísimas gracias eh, por recibirnos, por esa calidez humana, porque hay muchas personas, Amaru, que te conocen ya a través de la página y de aquello que vos habías eh, confesado en esa oportunidad que hemos venido, día 28 de abril, y que se hizo esa misa concelebrada, porque eso está en el video, se lo puede escuchar porque está este, regrabado. Por lo tanto, las palabras tuyas para la audiencia que es amplia, Maru. Bueno, querida audiencia, qué decirle solamente gracias Eh, gracias a este grupo hermoso y maravilloso que nos dio la oportunidad de conocerlos esta es la casa de ustedes cuando quieran con mucho gusto y, y sí, verdaderamente agradecerles a ustedes porque son ustedes los que hacen posible que nuestra hermana, nuestra hermana del alma, nuestra hermana querida pero tan igual a nosotros, solo que menos pecadora que nosotros, ¿verdad? Pero, pero verdaderamente, es, es, este, no sé, es, es muy fuerte y, y decirle, no sé, gracias y, y que confíen en ella porque verdaderamente eh, hace, hace algunas cositas que a nosotros no tanto, pero en fin. Eh, muy cariñosa. Muy cariñosa. ¿Sí? Eh, bueno, yo soy Magali, me despido de todas ustedes, encantada de haberlas visto, y este, feliz y emocionada por, el, por la devoción que le ponen a ella, yo creo que ella no les va a fallar nunca, y este, relatan muy bien lo que es ella, pícara, alegre, esconde las cosas, pero de, sí, sí, sí, sí, sí. sí. Chiritunga, vos no tenés que aparecer, porque yo no puedo viajar a Asunción si vos no te sí, llevo sí, conmigo. Sí. No te puedes quedar acá en la casa y yo allá. Entonces dije, voy a buscar. Hasta noche rendí todo y vine y dije, voy a buscar por última vez este bolso de vuelta. Y vacié sí, otra vez el bolso y le a sacar las cosas. Me agarré un sobrecito rojo y sofrí y cayó Y la, la medallita. Ahí se me sí. escondió una semana, se escondió. Y yo sí. dije, a la María, vos sabés, le digo, perdí, visto vos me trajiste de Asunción de Chirituma? Y me dice, no, no te preocupes, que está escondida, eso se esconden, me digo, va no a aparecer. Es que es así, es que es así. Y yo, cada vez que se me pierde algo, la pongo, el, pongo su foto contra la pared, o la tapo toda, <risa> si no, la castigo. Y viene mi hijo y me dice, mamá, ¿qué ya hizo otra vez tía chiquitunga, que ya está castigada otra vez? <risa> sí. No, no, no, no, le digo, déjala ahí, hasta que aparezca, no va a seguir. Y mi hija también, me dice, mamá, seguro que no buscaste bien, espera, ¿eh? porque yo soy un poco atropellada. <risa> Entonces busco, no encuentro y ya. Sí. Bueno, y me vienen, bien, me buscan, y ahí está lo que yo, yo busco. No la castigues más a la pobre tía chiquitunga que ella hizo otra vez. <risa> y antes de finalizar, vamos a... A sacarle de las dudas, para quienes eh, aún no la conocen en profundidad de su historia, ¿de qué había fallecido ella? Ella falleció de púrpura. Es, es como yo, eh, explicando con mis palabras, ¿verdad? Como un cáncer en la sangre. Eh, no, no produce las plaquetas. Entonces, este, su organismo entonces, tiene como derrames. En todo, sí, en todo el cuerpo, sí. Pero ella, eh, este, leyendo los libros eh, de medicina, los médicos decían que ella iba a tener una muerte así muy fea, porque se iba a ir ahogando, eh, asfixiando con su propia sangre, ¿verdad? Porque llega un momento como es incurable, que tiene eh, un derrame general. Y, que, y no tuvo ella eso. No tuvo, tuvo, una muerte hermosa, nos habló a todos, siempre decimos nosotros que ella por lo visto que estuvo en el cielo antes de morir, porque miraba así, era como si estuviera en el cielo y decía, soy la mujer más feliz del mundo, papá querido, antes de morir, unos minutos antes. ¿Qué hora falleció? Y ella falleció a las 4 de la mañana, pero ah. su agonía empezó ya a las 6 de la tarde del día 27.